Dirección propia, FM. Dirección General, Reynasto Leonelli. Muy buenas tardes, esto es de Norte a Sur por FM, FM Occidente, la 97.1... Aquí desde Virreyes, San Fernando, provincia de Buenos Aires. Como siempre, todos los sábados de 16 a 17 horas, este año con nuevo horario. Nos pueden escuchar por nuestro Facebook, que lleva el nombre de, del programa, de Norte a Sur. Nuestro blog también. O si no, nos pueden estar escuchando por el, la página de la radio, que es www.fmoccidente.com. .ar. Ahí bajan un poco la página y nos están viendo por la webcam, lamentablemente tenemos que poner la cara, así que bueno, pero está bien, está bien porque si están fuera de nuestro radio de alcance de nuestra frecuencia, podemos pueden vernos por y escucharnos por por la página de la radio. Miriam, buenas tardes. No me tengo que olvidar, mi nombre es Eduardo Ibarra, que también hay veces que me olvido porque en esta vorágine de, de una hora que no se nos acorta el tiempo Uno está con la cabeza en, en los temas y no en, en las formalidades que, que no está mal tampoco Hoy volvió la primavera, el sábado pasado estábamos con un otoño Y una tormenta y un viento que se caían los pajaritos de los árboles Y hoy está hace 20 grados, sale el sol, bueno Ciclotímico el tiempo, un poco como los argentinos ¿no? Es así, de repente estamos bien, de repente estamos mal Tenemos buen ánimo, otras veces no, bueno Eh, ya saliendo un poco de la presentación del programa Vamos a introducirnos a los contenidos Hoy vamos a estar hablando, como dijimos el programa pasado Con el licenciado en economía Fabián Fanego Hablando de, bueno, cuestiones económicas Sobre todo haciendo hincapié en la inflación Un tema que se habla mucho y se sabe poco Por lo menos los orígenes Cómo surge, cómo, en todo caso Si, si sabemos de cómo surge, cómo se puede paliar un poco y también vamos a estar hablando de un tema que lamentablemente lamentablemente en el país tiene poca difusión poca difusión en todos los medios tanto los medios hegemónicos eh, tan conocidos como los medios más oficialistas que se dicen eh, progresistas o, o los que están con, más con el gobierno más nacional y popular hasta por la, esa ultra super izquierda Eh, que se dice Verdadera izquierda Se olvida de cruzar las fronteras Salvo cuando viajan en algún avión En first class no eh, Ahí se acuerdan que son internacionalistas Vamos a hablar de Paraguay Paraguay está sufriendo El, el embate de, de, de lo que Nosotros denominamos imperialismo Que es la hegemonía De las multinacionales Y del capitalismo Eh, transnacional yanke eh, hacia, hacia américa latina eh, estamos está viendo se está palpando recientemente a partir del derrocamiento de lugo ese derrocamiento institucional esas nuevas formas de derrocar eh, los presidentes elegidos en forma popular que no suscriben al mandato de washington Vamos a estar hablando con un compañero paraguayo, Iván Brites... ...del Movimiento 138, que nos va a comentar estos temas... ...y lo que está pasando eh, y lo que ocurrió en las cárceles paraguayas... Eh, ...cómo se están encarcelando a los luchadores eh, de los movimientos sociales... ...políticos, a los campesinos, cómo se los está reprimiendo... ...bueno, eh, vamos a empezar a introducirnos en el tema, seguramente... El sábado que viene Que me lo confirmó eh, José Schulman De la Liga de los Derechos de Nombre Que estuvo en Paraguay Que estuvo en, junto con los compañeros presos en la, en la huelga de hambre que hicieron Estuvo ahí También nos va a dar su, su, su punto de vista Su comentario eh, Hoy por cuestiones personales no podía Pero este el sábado que viene Vamos también a hablar con él Y le vamos a empezar a dar eh, más importancia a esto Que para nosotros es tan importante como si pasara acá en nuestro territorio, por la frontera las fronteras no implican eh, nada más que una cuestión para nosotros administrativa, no nos separan las fronteras con los hermanos de ningún otro pueblo, ni siquiera eh, los océanos, así que eh, me parece importante, se ha dejado de lado esto, está, eh, esto... Para, como yo ya le decía se enmarca dentro de lo que está ocurriendo en américa latina dentro de la embestida que está sucediendo y indefectiblemente eh, también nos va a tocar como, como estado argentino padecer estas cosas porque no no son locales eh, es lamentable que los medios de, de como dije tanto progresistas tanto super izquierdistas tanto ...nacionales y populares... ...se olvidan de, de estos hechos... ...y directamente no los mencionan... ...por otro lado... ...también quería comentar... ...bueno, esta semana... ...nos despachamos con... ...con este proyecto de ley... ...que baja del, del oficialismo... Eh, ...de la mano de, del diputado Kunkel... Eh, ...un proyecto otra vez... ...digamos... ...absolutamente contradictorio... ...con... ...con lo que supuestamente dice defender el gobierno... ...que es eh, la reglamentación, la regulación de la protesta social. es, es Ya es contradictorio, decir, reglamentar una, una protesta social... ...porque la protesta social, eh, justamente, no eh, el, la esencia misma... ...es la espontaneidad y, y, y estar por fuera de los cánones cano, institucionales... ...de las normas, justamente porque... ...es una forma de eh, manifestarse por algo que dentro de la institucionalidad no tiene respuesta. O sea, al no tener respuesta dentro de lo que son las normas, las leyes, las instituciones... ...necesitan ir por fuera para ser escuchado, para lograr avances. Entonces, eh, este proyecto que muchos refieren... ...inclusive hay una nota en, en que sacó la, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre... Eh, haciendo eh, un paralelismo con la ley de pinochet que también iba en ese sentido que tiene mucho mucha coincidencia lamentablemente eh, marca ese, esa contradicción entre entre lo que es la protesta social y lo que quieren hacer que es reglamentarla eh, entre entre otras cosas es digamos es ponerle un coto, un coto de tiempo Es eh, peticionar Ante la policía O sea, una contradicción también bastante clara Elegir un delegado Para que vaya Y, y presente las peticiones eh, Le ponen un tiempo A la, a la protesta eh, A ver, la limitan a cierto, a cierto A cierto lugar Bueno, una serie de cosas que hacen Que la protesta social no sea una protesta social Sino sea apenas una demanda Eh, ...como si uno fuese a una oficina eh, de cualquier órgano burocrático, municipal, provincial o estatal... ...hacer un trámite. Y repito, justamente la protesta social son demandas que no se solucionan a través de los carriles institucionales... ...y que necesitan, sí o sí, salir por afuera para eh, lograr eh, satisfacer esas demandas. De hecho, todos los movimientos, todos los movimientos de transformación que tuvo la Argentina... Eh, para recordarles a los peronistas por ejemplo el 45 estuvieron fueron eh, justamente los que rebasaron esa institucionalidad por eso los avances se dan por fuera de, de la institucionalidad las normas son rígidas estáticas y la sociedad en sí misma es eh, dinámica los hechos sociales son dinámicos per se son dinámicos mientras que el estado trata de Eh, ...cosificar, eh, clasificar y, y darle un contenido estático a, a, a todas esas demandas. Entonces ya es de por sí contradictorio. Más allá de que uno se pregunta que, este, hacia dónde va el gobierno, por qué esto, digamos... ...ya, ya sabemos que desde un tiempo a esta parte desde las leyes eh, antiterroristas, de la ley antiterrorista, la ampliación de la ley antiterrorista, que responde al GAFI a, a, a un organismo eh, multinacional eh, de capitales financieros eh, a Melani a, eh, a Melani lo que ocurrió en Córdoba, en Córdoba, perdón, en La Rioja, que una compañera del Partido Comunista que estaba encargada de Lafca fue echada justamente por patrocinar ...a los familiares que eh, acusan a Melani... ...de estar dentro de la represión... Eh, ...que se dio en la última dictadura militar... Eh, ...bueno, la lucha con los docentes... Eh, ...estamos ante ante un montón de hechos... ...los presos de las heras... ...y ahora eh, nos despachamos con esto... ...digamos, es contradictorio... ...y también tiene que ver con uno... ...preguntarse por qué se están dando... ...a partir de ahora, digamos... ...es porque está retrocediendo... ...el gobierno y los sectores del kirchnerismo... ...ante un fin de ciclo, un fin de gestión, en el 2015... le ...están, digamos, eh, por decirlo de alguna manera... Eh, ...limpiando la cancha al próximo que venga... ...están haciendo acuerdos con, con una posible derecha dentro del peronismo... ...para, para dejarle este, la mesa servida, por decirlo de alguna manera... Son son preguntas que uno, obviamente, puede especular, no tiene elementos para, para, para poder contestarlas, pero las manifestaciones son claras. Esta ley va justamente en ese sentido y son totalmente contradictorias con la defensa de los derechos humanos, como siempre esgrimieron, y también eh, reafirmamos que los derechos humanos no son históricos, sino que son constantemente actuales. Eh, decir que los derechos humanos son históricos es una forma... ...de defender la memoria... ...pero violar los derechos humanos en la actualidad... ...los derechos humanos... Eh, ...son siempre... Eh, ...una lucha presente... ...así que bueno... Eh, ...habría que ver este tema... ...lo vamos a charlar seguramente... ...la semana que viene, el sábado que viene... ...con José, con schulman de la Liga... Eh, ...aparte de seguir charlando el tema de Paraguay... ...que hoy vamos a hacer una introducción... ...con el compañero Iván Brite... ...del Movimiento 138... ...y... Ya para entrar a charlar con nuestros entrevistados, vamos a ir a un tema, no vamos a cruzar el continente, vamos a ir al otro lado del Atlántico con un grupo africano que se llama Black Blood, que es un grupo que sonó bastante en la década del 70 con el tema AIE Aguana. AIE Aguana Y la puerta de Baba mama Rafiki bakie ni muzuri toto yote yetu bakie ni muzuri baba mama Rafiki bakie ni muzuri una penawe aquí sangre sana una penawe aquí sangre sana Ba mama rafikis <laughs> Bakiye mvuzuri Toto yo teye tu Bakiye mvuzuri Ba mama rafikis <laughs> Bakiye mvuzuri Kuna penawe ayi sanisana Kuna penawe ayi sanisana a un tema de la década del 70 Black Blood como les habíamos comentado el programa pasado vamos a charlar con licenciado y profesor en economía, Fabián farego ¿me escuchás? Eh, si, sí, te escucho un poco bajo, ¿Un poco bajo? Un poco, ahí mejor ah, ahí está. bueno, eh, che, gracias por atendernos eh. no, por favor habíamos quedado en los programas anteriores de hablar un poco del de, de tema de inflación de algo que, que se que afecta a todo el mundo que todos hablan pero nadie acierta o por lo menos sabe bien los orígenes cómo claro, es complicado cómo se genera la inflación porque cada escuela económica toma toma un origen distinto, ¿no? eh, sí, son se dan como diferentes visiones este bueno, que por ahí un poco cada uno cada uno según lo que quiere mostrar también es, es este es según cómo lo explica o según qué, como decía Mauricio, un, un economista marxista, eh, cuando cada teoría explica algo pone el foco sobre una cosa que considera importante para sostener su, su teoría y su ideología uh -huh. y por otro lado este, deja en oscura en la oscuridad otras cuestiones que no que no le sirven uh -huh. eh, principalmente se puede hablar de, de la visión keynesiana, de la visión monetarista Uh -huh. y por ejemplo eh, hoy en día de eh, vos eh, no, eh, desde desde qué desde qué escuela o de qué lugar estás viendo este tema y mirá, no, es, no es que uno tengan toda la razón y otros no uh -huh. esto siempre hay un mix de cosas eh, también hay diferentes momentos eh, donde unos tienen más razón o más argumentos para sostener que otros Básicamente los monetaristas, eh, vos lo ves en la tele todo el tiempo, sí. son los economistas que están hablando y dicen, bueno, no, porque el gobierno le da la maquinita, entonces eh, tira plata a la calle y esto hace que, al que se inflatea, que los techos suban. Está bien, eh, hay, una, hay un, un cierto un cierto lado de razón en esto, pero no es una explicación, no es una explicación, y por más que suene lógico, eh, que lo explican claramente, de, de una forma como diciendo, bueno, como hay más plata y hay la misma cantidad de bienes, entonces en relación, hay, tendría que subir los precios es una cosa, digamos, de sentido común uh -huh. pero la ciencia económica es una ciencia, no es una, una charla de café, como Caban. uno lo quiere ver, entonces no se puede estar el sentido común, hay que usar herramientas y esto no es una herramienta científica cuando uno va eh, por ahí a otras explicaciones llama de los libros de dice, bueno, en realidad pasa porque Cuando el gobierno omite, hay más oferta de dinero, y si esa es oferta de dinero sube, es mayor que la demanda de dinero, entonces en el mercado de dinero, ahí subiría el precio, este, pasa más por ese lado. Sí. Pero seguimos quedándonos en los mismos enfoque. Los keynesianos, los que dicen, apuntan más a otra cosa, a la cuestión de la demanda. Cuando hay mucha demanda de bienes, y, hay, y se está cerca del pleno empleo, digamos las empresas no pueden eh, fabricar más bienes no pueden cumplir con lo que la cantidad de bienes que, el, que la gente está demandando o que se está demandando por un lado puede por parte de la gente por lado del gobierno o por exportaciones, que también se sucedió ¿no? algo que sucedió acá en Argentina sí, sí. entonces en ese caso y suben los precios y es una creación que se dice de demanda es como un cuello de botella que se hace en la, la producción digamos eh, si, sí, sí, sería un cuello de botella eh, originado por una, una, un incremento abrupto de la demanda uh -huh. hay otra visión de cuando se habla de cuello de botella que es la inflación estructural inflación ah, estructuralista, sí. uh -huh. que eso es cuando en un, sector, eso, en un sector como ejemplo el sector eléctrico claro. el sector eléctrico tiene un cuello de botella porque no puede cumplir con la demanda eh, que hay cuando hay los cortes de luz bueno este, por la falta de inversiones y demás Entonces ahí se produce un cuello de boteza. Que como el precio está regulado, no aumenta el precio. O lo van a aumentar ahora. pues si fuera un bien libre, no regulado... Claro, estaría por las nubes. Supone que ahí sí. aumentaría el precio. Claro, ¿no claro, claro, claro. Ahí es un problema más estructural de la del aparato productivo del país. Exactamente. Es un está bien. Y, y por el lado del marxismo, tiene que ver más entre una puja entre ganancia y, y distribución salarial, ¿no? Claro. Este, bueno, sí, en ese... En ese en ese caso ahí eh, si sí, estarían en, en la lucha por los por los beneficios del lado de los patrones y los salarios del lado de los este, de los trabajadores no es cierto uh -huh. o sea por quedarse con una porción mayor del, del producto uh -huh. ahora este, cuando escuchamos también estas eh, normalmente habitualmente en nuestra división siempre los que ...que la inflación entre los trabajadores... Eh, te das cuenta que es el discurso predominante, ¿no cierto? Sí, sí. Este... Hola, ¿me, ¿me escuchás? Hola, sí, sí. sí te escucho. Eh, sí, no, eh, también es, es lógico porque... La... mira ayer estaba hablando con un, un trabajador de, de una estación de servicio... ...y lo decía claramente, dice... ...nosotros cada vez que tenemos que pedir un aumento... ...es toda una complicación y huelga y, y paritarias y esto y lo otro pero cuando aumentan los precios a algo simple ahí, ahí está el problema, ¿no? También. Sí, sí, bueno eso, eso ya viene por una cuestión ahí entra a jugar la cuestión de la cuestión del poder de cada de cada grupo, ¿no es cierto? Y, y, este, y, y digamos el grupo de los trabajadores enfrentado con, con las patronales sí, sí. Eh, también tenemos que tener en cuenta que en en terciando entre esta puja está el estado que por ejemplo en este, en este momento el gobierno está eh, pidiendo a para que las paritarias no pasen de cierto techo como estuvo sucediendo hasta ahora uh -huh. y que fue la lucha de los maestros y demás sí sí sí sí, sí. sí. O sea, esta... lo que se está haciendo es tratar de controlar la inflación y bueno en, es, en, en esta parte en lo que es la, pu, la, la la puja salarial se está poniendo del lado de detener las, las ...las demandas laborales... ...está poniendo el lado de los la pasos... Claro. ...sí, pero por el otro lado... ...también trata de... ...de, de controlar los precios... ...o sea, trata de, de... ...de... ...como que... ...tapar las dos ollas... ...taparlas y... ...y que no... ...que no exploten, ¿no? Sí, sí... Es, eh, ...sí, digamos... ...globalmente... ...es una cosa... ...yo lo veo como una... ...no es un plan... ...no es un plan ortodoxo... ...de contención de la inflación... ...claramente... Uh -huh. ...este... ...están como... ...como si vos... ...sosteniendo la tapa de la olla... ...para que no se desmadre... ...y digamos dentro de todo... ...manteniéndolo... Eh, ...esto surge... ...tiene varias cosas... ...tiene la lista económica... y la, ...la lista política también... Eh, claro. ...que tiene mucho que ver... Eh, vos, eh, ¿Vos cómo, cómo ves? Eh, la cómo, Para vos, ¿cómo se está generando... Esta, ...esta inflación que ya va... ...varios años y va, se va incrementando? ¿Cómo, claro, cómo lo que, ves? Eh, Mira en principio... Las, las causas de inversión son múltiples O fueron múltiples Y van y van mutando, van cambiando y, Al principio Pudo haber sido con eh, Las exportaciones Que subían los precios internacionales O sea, eh, hacía que los precios internacionales Tengan tengan peso en, en el precio interno Y bueno, por eso se pusieron las retenciones uh -huh. Que fue una cosa muy acertada sí, sí, sí. Que fue tan discutido uh -huh. este, Pero eso fue para también Sostener los precios internos Sin embargo, toda esa esa cuestión con contonote también el aumento del consumo por el, el consumo de, de las familias eh, tuvo, un, tuvo un digamos, una un peso sobre la general general tendencia inflacionaria que al principio era leve y, y fue subiendo fue subiendo con los años, ¿no es cierto? Porque esto empieza desde el 2003, pues más o menos 2003, 2004, y en esa época había muchas las empresas tienen mucha capacidad disponible como para aumentar la producción claro, mucha capacidad o sea, a niveles muy bajos llegando uh -huh. al 2006 2007 las empresas empezar a llegaron a no un techo pero a trabajar digamos eh, de otra forma con o sea, utilizando más capacidad y también con el, con eso o sea produciendo y vendiendo y teniendo también una, una parte de poder como para para poner un precio más alto y uh -huh. Sí, ahí ahí entra a jugar claro, ahí entra a jugar la presión que hacen los grupos económicos cuando tienen un poco más de poder, ¿no? Tal cual, la, la huía cuando, diciendo cuando no le vendes claro. a nadie, no puedes claro, no, claro, incrementar los precios. Claro, claro, claro. Entonces, eh como ahí se posiciona, y se también, se viene la parte donde se ya se en la dinámica inflacionaria. Ya no no es me no importa si lo origina una cosa, si lo, un costo se aumentó un insumo lo que lo que juega ...cuánto se indexa cada mes, cada año. Claro, pues tiene una parte también psicológica en la gente, Total. ¿no? O sea, no, no está atravesado por varios motivos, como decir Pero ya están todos pensando, bueno... este ...cuánto se dispara, cuánto va a subir el mes que viene... ...y están todos anticipando una jugada que todavía no fue. Y sí, de acuerdo. Vos fijate, es como, como empujar un carro. Cuando empiezan a empujar el carro son varios. Uno, el otro por allá, cada uno por su parte. Con el carro ya están ya están dando sé no importa si es un poco Juan o Pedro que están dando y claro. todos saben que, que, que tiene una dinámica que vas a tener 10% de inflación anual, al otro año ya sabes que son 15 y al otro año ya estás esperando, o sea, la expectativa es de tener eh, tal infl X inflación que con el tiempo se fue haciendo creciente, se fue naturalizando se fue actualizando que haya un piso de 15, o que haya un piso de 20 o, o de 25%. Entonces, Eso se incorpora a las expectativas y hace que con alguien que pone precio incorpore esas, esas expectativas, incorpore esa indexación. Alguien que pide, eh, que tiene las paritarias que pide un, un aumento de sueldo, lo incorpora. Entonces, sure. 25% no se puede adjudicar a ninguna otra cosa que la misma dinámica, ¿viste? Uh -huh. Uh -huh. Y por eso también después viene el tema de eh, refugiarse en el dólar como para claro, más, más, más allá de los grupos empresariales todo digo En, en, en un, una franja social Que tiene la capacidad de ahorro eh, Va y busca la moneda Y empieza también a, a forzar la, la, la oferta con respecto a los dólares ¿no? Claro, mirá eh, Lo que estaba diciendo eh, Una vez que está la dinámica inflacionaria Mirá, lo que, que hablamos antes Como causas de la inflación O ya en, empiezan a jugar, no como causa para ese 25%, sino como para que aumente. Uh -huh. O sea, ¿qué causa qué causa empieza a jugar como para que haya un incremento en el ritmo de la inflación? ¿Cómo pasamos de 25% a 30% o de 35%? Y, por ejemplo, ahora, este último año, estos últimos dos años, cuando se puso empezó a poner el cepo, uh -huh. por la cuestión del dólar, justamente, eh, la inflación valopante, mucha gente se empieza a refugiar en el dólar, que es un, un deporte nacional, uh -huh. entonces... ...empiezan a faltar divisas... ...y ahí es donde empieza... Eh, a, ...a tener peso... ...la, la cuestión de valvatoria, por ejemplo... Uh -huh. ...entonces, eso... ...no te justifica el 25%, pero sí... ...el salto de 10% más... ...¿entendés? Sí sí, sí, sí, sí, sí... ...o sea, se van agregando eh, más factores... A, a, ...a esta constante... ...que es la inflación... ...tal cual... ...está bien, está bien... ...ahora, digo, como vos decís, qué complicado es... o sea Atacar el tema de inflación, entonces, ya es, tiene que ver con una política global, ya no no, no implican solamente medidas, si, si esto ti, tiene un montón de factores que ya se le van acoplando, digo, hay que eh, es, es más complicado que un tomar X medidas para tratar de frenar algo. Y sí, porque eh, la inflación es como que es un camino de ida por un lado y para volver es otro camino, no se puede volver por el mismo camino. Mm. Si, si hubo un... un no sé, un hecho o un proceso que fue generando inflación eh, ya, atacar ese hecho ya no alcanza ya, ah, claro, claro. ya sí, no alcanza sí, sí, sí, sí, sí. porque yo, la dinámica inflacional ya la tenés, claro. no la parar diciendo, ah bueno, paro de emitir o eh, hago algo con, con, el, claro. con el ritmo de evaluatorio y los frenos ¿Ya? por ejemplo, eh, ahora hace principio de año que fue ese golpe de evaluatorio que hubo uh -huh. todos los precios de los importados Se fueron de un día para el otro el 20% El 30% O no hay techo hmm. Era una cosa así De repente no, iba a Zapravega y no había precio ¿viste? Eh, claro. Subió un 20% Incluso un 30% Después el dólar bajó El dólar paralelo que, que se estuvo usando En muchos lugares que se usa Bajó, pero los precios no bajaron hmm. Los no bajaron Entonces sí, sí. es como que eso esa Empujó esos, eh, El ritmo evaluatorio Pero después, aunque este esa misma causa desaparece o incluso se retrotrae, los precios no bajan. Sí. Se suben, se vuelven a subir a las expectativas claro Entonces lo que hay que frenar es trabajar sobre la expectativas otra cosa totalmente diferente. Y siempre, bueno, es, un, es una cosa que tiene costo. Por eso, uh -huh. acá empieza a entrar la, la cuestión política de que el, el gobierno le cuesta empezar a tomar medidas que van a tener un costo político, ¿no es cierto? Pero bueno, es, yo creo que está, ya es el momento y por eso lo están haciendo. Está bien, está, está, está bastante claro. El, el tema de, de la inflación como una cuestión dinámica y no, no una cuestión eh, causal única y, y estática en el tiempo, sino eh, la multiplicidad de factores. Es interesante el análisis, ¿eh? Así que... Es, es algo como que... Es como que es como escribir un libro, Empieza a poner y no sabes dónde va a terminar. Sí, claro, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Me hace acordar mucho a, a la concepción política de Janahr en que decía, bueno, un tipo hace eh yo un un hecho y sabe cómo lo empieza, pero no sabe cómo termina porque la multiplicidad de de de actores que entran en la política te hace que eh termine en cualquier otra cosa. Entonces, eh en la economía pasa exactamente lo, lo mismo, o sea, hay Eh, tiras una piedra y se empieza a expandir y, y empiezan a jugar un montón de, de, de actores que, que te llevan para distintos lados y no sabes cómo termina eh, claro, perfectamente es, es, es así, es, es, es, es la dinámica misma de, de la economía y de la sociedad eh, está, está, está muy interesante, está para reflexionarlo eh, yo no, no te quiero comprometer con los horarios con, con los tiempos, pero pa, cuando podamos más adelante... Este, si podemos hacer una reflexión sobre el tema de la deuda externa porque, a ver es, eh, hemos escuchado un montón de cosas de la deuda externa, no hay que pagar la deuda externa no hay que pagar la deuda externa, está bien a, ahora yo me pregunto más allá de, de que uno moralmente y políticamente apoya eh, que no hagan capital o pagar deudas espurias de, de la época de los militares eh, si no pagamos la deuda externa, ¿qué costo tenemos que asumir? Ese, ese sería mi, mi, mi planteamiento Y si la deuda externa ya es legítima Y legítima Cuánta de deuda de, de adentro, de afuera Bueno, ir, ir más o menos este, Viendo ese tema ¿Qué te parece? ¿Mm? Perfecto Bueno, eh, te agradezco Fabián por, no, por el por tiempo favor. Y muy buena la charla ¿eh? Bueno, hablamos vemos Saludos, saludos, saludos. Bueno, ahí pasaba el licenciado en Economía, Fabián Faneo... Muy bueno, muy muy bueno el análisis... O sea, más allá de que haya uno u otro puedan o no compartir... Pero eh, es, es muy interesante ver cómo la inflación no, no implica este, que hay una causa... Y que esa causa es eh, la madre de todos los males... que si se soluciona eso, se terminó... Sino que eh, este, puede empezar por distintos factores de, de distintos lugares y después ir sumándose y haciendo de este tema una, una complejidad que es de, de difícil solución y que requiere un, un, un ataque más, eh, por decirlo de alguna manera, más global este, de políticas económicas para, para frenar esto así que eh, es para pensarlo, está muy interesante bueno, vamos a ahora vamos a ir a otro tema mientras estamos llamando el compañero de, de Paraguay Eh, un tema de, de un, un grupo que se llama Wojtyka, que En el cual toca Tommy Levin Tommy Levin es un bajista increíble Que, que tocó en un grupo que se llamaba de, Un grupo de rock eh, progresivo con Un rock este experimental Que se llamaba King Crimson eh, Que lideraba el guitarrista Robert Fripp eh, un, un tipo que toca también el stick un, Una especie de bajo una fusión entre bajo y guitarra bueno, eh, músicos impresionantes que hacen con este grupo una fusión entre distintas músicas étnicas de distintas partes del mundo y hacen todo un juego y un, y un desarrollo muy muy interesante vamos con un tema que es ahí por las estepas rusas, por Mongolia eh, bien folclórico, bien original de ese lugar y lo introducen a, hacia la música más electrónica o más de, de rock 不知道 ...pasaba el grupo Itica con Tommy Levin haciendo el tema Custurica. Eh, como le dijimos, eh, vamos a charlar con un compañero de Paraguay, Iván brit, Iván brit del Movimiento 138. Iván, eh, ¿me escuchás? Sí, hola, te escucho. Bárbaro, gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor. Iván, eh... Como habíamos charlado hoy en privado, el tema, lo que está pasando en Paraguay, poco se difunde en nuestros medios, de todo arco político, este no no se está difundiendo nada, y sin embargo están pasando hechos muy graves. Eh, ¿Nos podés contar qué, qué es lo que está pasando, cuál es la lucha que llevan los campesinos, los, los sectores sociales eh, en Paraguay, y qué lo que pasó con, con los presos paraguayos? Bueno, más o menos sí tenés razón, acá hacemos muchísimos paraguayos y paraguayas migrantes eh ya es, eh, como hi históricamente venimos siempre expulsados de nuestros de nuestras tierras, de nuestras casas allá. Hay como una migración naturalizada de las familias y aún así eh, hay medios de comunicación que no como que no nos registran o no no saben, no sabemos qué es lo que está pasando en nuestro país de origen y bueno, nosotros desde este movimiento del 138 lo que venimos haciendo es como un acompañamiento y una comunicación eh, acá, una difusión sobre la, algunas problemáticas de, de desigualdad, de injusticias en, en Paraguay puntualmente desde los campesinos sin tierra uh -huh. y nos empezamos a juntar eh, desde junio al 2012 cuando fue la masacre de Curuatu donde murieron 11 campesinos y 6 policías Y una semana después fue la institución de Fernando Lugo Entonces en ese clima de, de inestabilidad Que el, que viene el golpe de Estado Que es, a su franco nosotros decimos Bueno, vamos a organizarnos, a, a juntarnos Y a comunicar eh, estas violaciones de derechos humanos Que, que estaban pasando en Paraguay de, de parte de la policía Y y de los sectores de la fiscalía Con las investigaciones posteriores, digamos uh -huh. eh, Es un poquito el contexto donde nosotros nos, nos formamos Ajá uh -huh. Eh, eh, ¿Qué pasó con los, con los compañeros eh, presos que estuvieron en huelga de hambre? este sí, Bueno, después de lo que fue la masacre de Curuguatú Ellos venían haciendo los trámites eh, regulares Ante el Instituto de Desarrollo Rural y la Tierra ya desde el 2004 De hecho hay una, una un decreto presidencial de Nicanor Duarte Frutos de ese, de ese año donde destinaba unas tierras, las tierras de Marina Cue, a reforma agraria. Uh -huh. Sin embargo, estas tierras están, eh, lindan con otras tierras de un, de un señor que se llama Riquelme, que ya está fallecido, y de Campos morumbino una empresa eh, que tiene unos... unos cultivos de, de soja puntualmente alrededor de esas tierras, uh -huh. y lo que pasa es que, eh, por un lado los campesinos tienen la organización la comisión vecinal para que esta tierra se les dé a ellos para reforma agraria para sus cultivos y demás, pero por otro lado la empresa Campos morombi presenta un recurso de usucapión diciendo que ellos estaban ahí hace muchos años y entonces eh, requieren la titularidad sobre la tierra, uh -huh. y la titularidad sobre la tierra está ahora a cargo de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, que es la que tiene que definir Eh, de quiénes son esas tierras y uh -huh. las tierras originalmente eran de la industria paraguaya que en el 1967 las donan al estado paraguayo y el estado paraguayo efectivamente las ocupa con la marina eh, la marina de las fuerzas armadas hasta 1999 por eso decimos que es marina pues esas tierras no son de, del terrateniente las riquelmen y de campos morumbí son del pueblo y por eso estamos defendiendo la titularidad por parte del, de los campesinos entonces uh -huh. Entonces, llegamos a... Do... Eso fue en 2004 con el decreto del presidente y la el juicio de educación uh -huh. que la Corte no se está pronunciando. Pero llegamos a 2012 con una orden de desalojo en donde un partido policial de 400 efectivos policiales este... ocurre en la masacre, donde ya te decía que murieron 11 campesinos y policía y a partir de allí eh... una persecución donde solamente se apresaron a campesinos... Eh acusados de organización criminal y invasión a la propiedad privada y homicidio, digamos uh -huh. cosa que no está proba, probada en, en absoluto, de hecho te, te comentaba que las tierras son del Estado y que están destinadas a reforma agraria pero la investigación fiscal dice que, que ellos invadieron la propiedad privada uh -huh. y eso no tiene cabida y eso es desde junio de 2012 que los campesinos están procesados y estuvieron, sí, de huelga de hambre tres, tres veces de, del 2000 de junio 2012 hasta esta fecha Y la última fue hasta hace como 10 días, el, un sábado, que eh, llegaron a 58 días de huelga de hambre los presos, eran 5 que estaban en Asunción, y eh, hasta que finalmente eh, conquistaron la prisión domiciliaria. Sin embargo, uno de los presos se dio en Tacumbú porque eh, una jueza presentó un, un cargo contra él de, de... ¿cómo es? acusado por un homicidio también, digamos, ¿no? una causa vieja que de hecho ya ya había eh, prescrito ajá ajá eh, o Entonces, sea de, de los de los que estaban haciendo huelga de hambre queda en prisión efectiva uno solo exactamente en prisión preventiva porque el juicio todavía no empezó eh, de ajá. hecho ellos estuvieron esperando desde junio del 2012 hasta junio del 2013 esperando la audiencia preliminar que fue postergada muchas veces que la justicia no decía que iba a pasar con su caso porque es prisión preventiva lo que ellos están cumpliendo ahora no hay un juicio eh Eh, resuelto digamos y en entonces eh, en el año pasado en 2013 dijeron la justicia dijo no audiencia similar que síban que, que iban a ir a juicio or y público y eso va a ser ahora en junio en la misma época del mundial le eh, va a ser la, el juicio al, a los a los 12 procesados por eh, esta por invasión y homicidio digamos cosa que ellos hicieron y actualmente te tenemos a, a rubén villaloa que es el que quedó en Tacumbú, y los demás están en, con sus familias en Curuguatú. Uh -huh. y, y, y en este juicio, digamos, ¿hay, este se puede decir, eh, una cierta protección de los derechos de los campesinos eh, este procesados? Eh, o este no, juicio... mira, bueno, que, ahí está la, una mesa de, de solidaridad y de apoyo, de defensa y de logística que se llama Articulación por Curuguatú, que es, nos, ...que es con quienes nosotros... ...desde el movimiento en 2008 trabajamos directamente... ...así también como con... ...los otros paraguayos de, de España... ...de, de, de Uruguay... De, de, ...de Europa en general... ...y es un... ...como te voy a decir... ...como un apoyo totalmente... ...voluntario y solidario de parte de articulación... por Uruguay es la defensa, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero esto es de, de la cárcel hacia afuera... ...de la cárcel hacia adentro... ...los compañeros viven situaciones... ...estuvieron situaciones muy precarias... Eh, hay un hacinamiento en Tacumbuta terrible de sí. parte de, de del Estado que, que tiene muchos presos políticos porque están en compresión preventiva, no no hay ninguna sentencia definitiva, digamos. Eh, no, Entonces, adentro de las cárceles sí es muy muy complicada un, la situación. Sí, es una cárcel complicada esa. No no hay ningún organismo de derechos humanos internacional que se haya pronunciado porque esa cárcel eh, yo yo leí varias cosas que está denunciada por por no respetarlo de justamente los derechos humanos de, de los presos ahí adentro que es muy complicada eh, no no no hubo reacciones internacionales de estos organismos que, que, que hay una investigación de hecho que da cuenta de eso que es el mecanismo nacional contra de prevención o la tortura me parece uh -huh. que creo que es de la ONU que hay unos trabajos hechos así también desde la code coordinadora de derechos humanos de Paraguay Y puntualmente ahora lo que estamos eh, presionando y esperando es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronuncie eh, eh, por el caso Curvatú puntualmente diciendo que este juicio no tiene cabiz porque todavía no está, no está de definido el... ...la cuestión de la titularidad de la tierra, ¿no es cierto? Porque el, la acusación principal es de a propiedad privada... ...pero sin embargo la Corte Suprema no... ...es en la propiedad no es privada... ...claro, eh, en, está, eh, claro... No está ...el Estado paraguayo... ...claro, digamos. si no fuese privado se cae la causa... ...exactamente, claro. por eso estamos esperando... ...que la Corte Interamericana de Derechos Humanos... Eh, ...se pronuncie, para eso estamos enviando cartas... distintas agrupaciones políticas... ...que se solidarizan con, bien, con esto... ...bien, bien, ¿no? bien, bien claro... ...Iván, do, dos preguntas más, eh, para si no te ocupo tu tiempo... Eh, ver. Una es la, ¿La estructura económica de Paraguay es eh, latifundista y agroexportadora? Sí, mayoritariamente sí, digamos este, estamos condicionados por el mercado internacional y la, las tierras se producen mayoritariamente soja para vender al extranjero y de hecho la la infraestructura que se hace en el Paraguay en cuestión de caminos o eh, transporte fluvial también está orientada a esto ah, con hacia uh -huh. el exterior y desde una producción con transgénicos y que contaminan y eh, que para... no me acuerdo cuál era la, la, el dato, no pero como que se necesita una persona para para cierta cantidad de hectáreas para el monocultivo uh -huh. a, sí. a nivel productivo eso. Y eso a costa de, de desalojo, de, de asesinatos sí, sí, y sí, también... Sí. Te tiro un dato que es que el, el 85% de las tierras en Paraguay están en manos de esos 2% de la población. Ah, bueno. Entonces, eh, muchas, todo el territorio paraguayo está en manos de un sí, pequeño sí, sí. grupo de familias que, sí, sí, sí, sí, sí. que producen y venden en mercado internacional. Sí, sí. Ya con eso te das cuenta del nivel de injusticia. Ya no, no de, o sea, ya desde el BAMO el nivel de injusticia es enorme y sin desde, ta, desde eso desde que te parás no tenés tierra claro, entonces no comes claro, eh, no claro. sembrar ni dónde comer ni dónde vivir. <risa> sí. Eh, la otra pregunta digamos. es desde que voltearon a Lugo eh un cambio, digamos, una, una se, se acrecentó el nivel de represión, el nivel de, de o, o hay una continuidad y en Lugo no se veía. Mister, pregunto porque nosotros desde acá, como recién dijiste vos, este poco poco sabemos. Eh... mira, lo que es la <coughs> a ver lo que pasa después de Lugo, de parte del Estado, cuando asuma Federico Franco, el Partido Liberal, que era una de las alianzas partidarias con que Lugo dio la presidencia, y luego cuando a él lo, lo, lo, lo, lo, lo expulsan, digamos, de, lo que viene es como una una oleada así de, de medidas que favorecen a los sectores de la oligarquía en alianza con las transnacionales, como es el caso de Monsanto puntualmente, y el ingreso a nuevas semillas transgénicas. Uh -huh. y también eh, de despidos masivos de funcionarios públicos atención televisión en eh, la televisión también eh, pero por otro lado la represión en general o la criminalización de la protesta se viene agudiciando en el sentido de que las penas son cada vez más eh, más, más fuertes más eh, condenas más largas y selectivamente no como que menos personas pero con condenas más duras uh -huh. y esto también en el marco de la ley antiterrorista aprobada en 2010, por cierto, en el marco del gobierno de, de Alianza desde Lugo. Uh -huh. Y actualmente el nuevo presidente, ni bien asumió al, a los días, decretó la militarización eh, en tres departamentos y una militarización que él decidió solo, pero eso no significa que lo tenga que hacer con la aprobación del Congreso, sino que eh, una leada reflexiva, eh, al fin y al cabo, desarticula los, los movimientos campesinos y favorece a los terratenientes y agroexcutadores en general. Digo, más allá de, de, de, de que nosotros tenemos poco conocimiento, lamentablemente, de Paraguay, uh -huh. digo, ¿cuántas coincidencias que hay con Argentina? Acá se votó exactamente también la ley antiterrorista, <risa> en el, el dentro de um, dos años vamos a tener un gobierno de derecha que va a actuar, yo te digo, no, no quiero hacer futurismo, pero eh, con ¿verdad? esa ley va a ser un desastre como están haciendo en Paraguay, o sea, la política viene, viene clara para todo el continente, ¿no? Y de hecho, bueno, también otra cosa más es el, el, la llegada del neoliberalismo de parte del gobierno de Socarte. Por un lado reprime y por otro lado privatiza lo que serían los derechos de la ciudadanía, que son los servicios del Estado, el, el, la educación, la salud, la energía eléctrica. Hay un proyecto de alianza público-privada que fue aprobado en octubre del año pasado, ¿Qué viene a hacer eso? a Entregar a las corporaciones privadas lo que debería ser un derecho humano para cada paraguayo y para cada paraguaya, digamos. Uh -huh, uh -huh. Eh, ¿ten ¿Tenés alguna dirección, mail, lo que quieras pasar, página, para que el que quieras eh, contactarse lo pueda hacer? Sí, mira, nosotros tenemos un correo electrónico que es Movimiento138 en números, movimiento 138 arroba gmail.com Y también tenemos un blog en movimiento138.blogspot.com.ar Perfecto, perfecto eh, Y si no, también puntualmente hay una página de Paraguay sobre el caso Curuati Que se llama ¿Qué pasó en Curuati? Con Y eh, punto .org ¿Sí? Eso... Eso es directamente de Paraguay Bárbaro, bárbaro Bien, bien eh, Iván, te agradezco tu tiempo Te agradezco que nos hayas introducido en el tema Que para nosotros no va a quedar acá Porque... Eh, para nosotros un campesino preso en Paraguay es lo mismo que un obrero preso en Argentina porque las fronteras no separan nada y vamos a estar siguiendo hablando con este tema y si podemos contactarnos después con vos o con alguno de tus compañeros acá en Argentina eh, estaríamos muy agradecidos ¿eh? Sí, claro, nosotros estamos dispuestos a seguir comunicando, dialogando y, y compartiendo lo que lo que pasa allá y también claro que articulamos con agrupaciones de acá y somos conscientes de lo que de la oleada de hacen también que, que está pasando en Argentina, digamos, así que bueno, muchas gracias por el espacio y se, seguiremos comunicándonos. Sí, bárbaro te, te agradezco muchísimo, un fuerte abrazo solidaridad con, con todos los hermanos paraguayos este que están pasando este terrible momento. Eh, gracias, Iván Bueno, igualmente Nos vemos, tal sí. Bueno, ahí pasaba Iván Brite... ...del Movimiento 138... ...haciéndonos una, una introducción... A, ...a lo que está pasando en Paraguay... ...que no es ni más ni menos... ...lo que este, se avecina... ...hacia todo el continente... está embestida de, de la nueva hegemonía... ...del imperialismo sobre América Latina... ...y sobre los gobiernos... ...que no responden... ...y que no se alinean automáticamente... ...hacia hacia ese rumbo... Eh, ...como dije... Me parece muy llamativo eh, cómo eh, se replica la misma, la, la misma ecuación económica, las mismas leyes, eh, y después termina un gobierno de derecha eh, sirviéndose de las leyes que supuestamente eh, un gobierno progresista eh, votó. Bueno, esto tengámonos en cuenta, y, y, y vuelvo al principio del programa, eh, el tema de la protesta social, de la reglamentación, de la ley antiterrorista acá en Argentina... Eh, ...va a dar pie a que eh, dentro de un par de años... Eh, ...otro gobierno lo tome para hacer... Eh, ...y para condenar la protesta social... Y, ...y incrementar las penas y reprimir al pueblo... ...y bueno, ya todo lo que se porque ya sabemos, ¿no? Eh, parece desde los sectores generalistas... ...por lo menos desde la militancia parece bastante ingenuos ...porque una cosa es un gobierno y otra cosa es el Estado... Entonces, eh, decir que estas medidas el gobierno no va a tomar para reprimir a la protesta, sino para limitar no sé qué, o para perseguir a los grupos económicos que hacen terrorismo, es una ingenuidad, porque eh, una cosa es el gobierno y otra cosa es el Estado, y cuando agarra otro gobierno de distintos signos, eh, lo maneja de otra manera. Así que esto para nosotros es más que peligroso, más allá de que es muy llamativo que el kirchnerismo venga de incrementando desde el 2011, porque la, ley de la, la, la, la ampliación de la ley antiterrorista viene de esa época para acá, eh, eh, nos parece llamativo, más allá de que mucha militancia tenga esta visión ingenua. Así que bueno, muy lindo el programa, a mí por lo menos me gustó, muy dinámico, me hay varias cosas que me dejan para, para reflexionar tanto en el ámbito económico como lo que está pasando hoy ...en Paraguay, agradezco a, a, a quienes este, nos están escuchando... ...los que nos siguen en Facebook... ...y bueno, el sábado que viene vamos a seguir con este tema... ...no vamos a dejar eh, de lado lo que está pasando en Paraguay... Eh, ...porque desde ya siempre decimos... ...no nos interesa la nacionalidad, sino nos interesan los pueblos... ...y los pueblos están hermanados más allá de la frontera... ...y está muy bien que se luche... ...por los eh, trabajadores presos en la acera... ...que se luche... ...que también se dejó mucho de lado... ...la libertad de compañero Esteche y Lescano... ...que están injustamente presos... ...por, por algo que ni siquiera estuvieron presente... ...que fue la ruptura de unos vídeos... ...se acuerdan de, de, del gobernador... ...de un local del gobernador Sovich... ...cuando mataron a Fuente Alba... ...digo, este, es más... Eh, ...o sea, no, no, no tiene sentido... ...otra manifestación de que se está... ...condenando a la protesta social este y obviamente eh, vamos a estar acompañando a todos los compañeros en cualquier parte del mundo que sufran la persecución y estos tipos de, de injusticias. Así que les agradezco. Nos estamos viendo el sábado que viene, de 16 a 17 por la 97.1 y si no, ya saben, en nuestro Facebook subimos nuestros nuestros archivos con el audio. Miriam, muchísimas gracias. Nos vemos.